programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos Nos encontramos en el estudio de Radio Pueblo Mi nombre es David y vamos a estar aquí junto a los compañeros que se van a presentar eh, Para continuar este hermoso programa del Enredando las Mañanas del lunes 22 de agosto eh, Bueno, eh, buenos días a toda la audiencia Mi nombre es Sebastián y, y me alegra escuchar que no hayas comenzado diciendo que vamos a tener un programa agitado la verdad es que hoy vamos a tener eh, un programa cambios, muy agitado Los cambios dialécticos son posibles Vos sabés que, no voy a contar de dónde vengo Pero este justamente estaba pensando y me preguntaba ¿Qué hago yo todavía en este programa? Digo, no, capaz que uno va mejorando, ¿no? ¿Vos querés decir, mejoré un poco o no? Eh, sí, un poquito bueno, un poquito <risa> eh, Creo que el programa de hoy va a ser bastante agitado Así que ¿Sí? muy buenos días a todos los amigos que siempre se suman a este Enredando a las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, estamos acá retomando el Enredando las Mañanas con compañeros que acaban de volver del encuentro de la RNMA, así que después esperamos que nos comenten un poco para ver eh, para conocer su opinión de lo que pasó. Y bueno, muy buenos días. Y así es, y vos sabés que recordando eso, volviéndole, enredando justamente porque tuvimos algunos problemas técnicos los últimos dos lunes, Eh, que no podíamos salir al aire, así que bueno, hoy estamos salimos al aire, salió el sol y tenemos un programa agitado. ¿Te pareció o no? Perfecto. Che, este, pasamos nuestros contactos para toda la gente que nos está escuchando, se puede comunicar con nosotros a través eh, de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos busca www.rnma.org.ar o sino también eh, se puede comunicar con nosotros a través del Face, nos busca Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, puede seguir comentar este y también hacernos llegar algunas noticias. Hablando de esto que decía la Vicky, ¿cómo le fue en el encuentro? ¿Se va podrías comentarnos algo? Eh, el encuentro la verdad muy muy bueno, ha ido eh, mucha gente, también muchos medios de distintos lugares del país, algunos compañeros y compañeras de medios Eh, que recién conocimos eh, como los compañeros de tió en formosa que están eh, realizando verdaderamente una batalla contrahegemónica eh, en ese lugar y, y bueno a los que mandamos eh, nuestros saludos y si es que hay posibilidades que nos estén oyendo en este momento eh, y la vuelta eh, bastante mala recomiendo a toda la población no dejar desparcidos de chivos en la ruta sobre ah, todo cierto. de noche la verdad que es un peligro, tenemos que agradecer Que los compañeros no les pasó nada Tuvieron un accidente volviendo del encuentro Viajaban en auto, pero bueno Hoy pueden contar la historia Y no estamos nos podemos reír los de chivos no. los, los, los, chivos, no. No. los chivos no Así es este ¿Les parece que vamos a la primera entrevista, Cere? Así es Estamos ya en contacto con Gina Solano, hermana de Carola Solano, quien fue Asesinada el mes pasado Eh, y por lo que se está llevando adelante eh, Todo un proceso de pedido de justicia eh, Frente a investigaciones Que todavía no han este, bueno, llegado a resolver Y a ver quién fue el asesino de este Carola Solano Que fue violentamente asesinada Por eso el viernes hubo una marcha eh, En repudio a todo eso Y también este, exigiendo Eh, a los jueces una investigación y el pronto la pronta aclaración de todo esto que es lo único que les queda a los familiares, el pedido de justicia. Buenos días. Todo eso recordemos sucedió aquí en Jujuy. Y bueno, y Carola fue eh, eh, eh, encontrada eh, en bajo un puente en pleno centro de la capital de San Salvador de Jujuy, ¿no? Buenos días, Gina Solano, ¿nos escuchás? Buen día, Gina. Eh, sí, bueno, queríamos preguntarte, luego de esta marcha del día viernes, ¿cuáles fueron las repercusiones que se pudo eh, llegar a entablar diálogo con la justicia? Eh, ¿Cómo sucedió todo? Bueno, eh, después de la marcha eh, y durante la marcha se empezaron muchos jóvenes de la Facultad de Filosofía, eh, bueno, de Humanidades, estudiando. Eh, También se acercó gente de los medios, de diferentes diarios, periódicos, bueno, periodistas, eh, que es la gente que siempre acompaña, que siempre está presente. Eh, bueno, no necesita buscarla ni llamarla porque ellos acuden ante estas situaciones. Y, y nos brindaron su apoyo, nos informaron sobre charlas. Pero en cuanto a las autoridades, nadie. Eh, nadie responde, nadie te hace cargo, tampoco te brindan datos ni información. Está cero si eh, nos podrías comentar en qué estado se encuentra la causa de la investigación del asesinato de tu hermana bien en ese caso mi papá se presenta como querellante y está acompañado por dos doctoras los nombres no no recuerdo en estos momentos pero eh, estamos esperando en realidad que nos den algún tipo de, de, de respuesta porque son ellos los que se tienen que encargar de Buscar las pruebas de, de, de aportar los datos, pero cada vez que uno va a preguntar no nos informan nada, no dicen nada y tampoco atienden porque siempre avisan estar en reuniones o estar ocupados. Siempre es lo mismo. Gina, eh, sabemos que Carola desapareció el 14 de julio. ¿Cómo han sido disculpe, estos...? Disculpe, yo no, no, no estoy escuchando la voz de la señorita. Bien, ahí está acercándose eh, ya... Eh. Gina, te, con, te consultabas, eh, que bueno, eh, Carola estaba, estaba desaparecida desde el 14 de julio, ¿cómo ha sido eh, la búsqueda de ella y bueno, el, el desenlace y este pedido de justicia hasta ahora? Bueno, sí, desde el 14 de julio, eh, en un primer momento esperamos las 48 horas, Eh, por lo que siempre que uno va a la comisaría es eh, lo que te dicen, que tenés que esperar las 48 horas también nos preguntaron la edad se refirieron a que era una persona mayor eh, no le dieron importancia yo desde el primer momento, desde el día la primera noche que ella no volvió a mi casa ya supe que ella estaba en problemas no necesité de las 48 horas eh, para mí no era eh, algo que quizá alguien pueda faltar de su casa una noche, pero no sé, uno tiene esos presentimientos, y para mí ella ya estaba en problemas. Eh, fuimos después de las 48 horas a hacer la denuncia, la sección a Cuartas, en Cuyalla, que es donde donde se la vio por última vez, y después de eso eh, yo la busqué con fotos, eh, recorrí todo el barrio preguntando a la gente, nadie había visto nada, Eh, salía a la entrada o a la salida de mi trabajo, me iba a buscar datos caminando porque me parecía que era la mejor manera y mis padres viajando a San Pedro, a Ledesma, pegando fotos en los hospitales, en las comisarías eh, no esperando que, que ellos la buscaran porque era solamente de palabra que ellos me decían que la estaban buscando y no se puede esperar porque un día, eh, unas horas es, es tiempo perdido Y de hecho pasaron ocho días que ellos no nos daban datos, nosotros les llevábamos eh, los celulares, los números, les aportábamos datos. Nosotros les llevábamos la información a ellos, mis padres. Eh, Gina, eh, se habla mucho de la similitud o algunas similitudes entre eh, el caso de, de, de Carola y el caso de Romina Aramayo, digamos, que también es encontrada... Eh, eh, de esta manera y también luego de un tiempo de estar desaparecida. Eh, ¿Ustedes han podido realizar algún contacto con los familiares de Romina Aramayo para intercambiar, eh, eh, en fin, opiniones y dinámicas? Eh, con los familiares de, de la joven, eh, de ella en especial no. Eh, nosotros solamente viajamos a San Pedro a buscar a mi hermana, a mi hermana. Y en ese momento obviamente estábamos preocupados por ese tema sí, después nos enteramos porque en, en los medios salió salieron las noticias, la similitud. Pero eh, por ejemplo en la man, en la marcha que pasó había familiares de otras víctimas, eh, pero no de de la joven que me dice usted. Virginia, este, ¿nos podrías comentar eh, desde la justicia se ha llamado a, a alguien a declarar a hacer sea ha, qué, ¿qué es lo mínimo que se ha avanzado si estás al tanto de eso? Eh, con esa exactitud no estoy al tanto de, en ese momento de, de la investigación aunque ya pasaban muchos días el que se encarga de ir y averiguar es mi padre eh, llamaron a declarar desde la familia a mí que soy la hermana del medio eh, Carola es, es mi hermana mayor Y a mi madre todavía no, a mi padre no, y bueno, mi hermana menor todavía no fue a declarar porque porque no es inhábil para declarar. Eh, Gina, eh, justamente en base a esto que vos decías, es, es evidente que la causa va avanzando muy, muy lento, no esto de que no han llamado a declarar, eh, y siendo ustedes lo que aportan, eh Las distintas eh, los distintos elementos de juicio para la causa tienen ustedes alguna hipótesis sobre qué pudo haber sucedido con Carola la verdad no en mi casa hablamos y, y, y, y, y tratamos de entender qué puede haber pasado, pero no no tenemos ni hipótesis ni culpable ni, ni ni nada porque no es, es algo. De, Necesitamos prueba, necesitamos que investiguen y ellos nos den la respuesta a nosotros, porque es mucho lo que hay que hacer y no se hizo nada. Claro. Se hizo todo al revés se llamó a declarar a, me llamaron a mí cuando mi hermana ya estaba muerta eh antes nunca me llamaron y yo sabía cuándo la vi por última vez, yo sabía con quién anda siempre con quién con, tenía pocas amigas y a mí nunca me llamaron me llamaron cuando ella ya no estaba Gina, el haber encontrado el cuerpo en un lugar céntrico como la ciudad de San Salvador de Jujuy, ¿ustedes han pedido algún eh, rastreo de las cámaras que están dispuestas, cercanas al lugar donde la encontraron? Sí, sí eso, eh, después de la autopsia, eh, dos días después, eh, surgió lo de las cámaras, y, y bueno, todo se hace por papeles, por pedido eh, orden del juez, porque poco los lugares se las brindan así nomás. Cuando yo andaba buscando a mi hermana caminando, entraba a los lugares que veía con cámara y, y le preguntaba si me podían facilitar, les, les, les comentaba la situación y todos me decían que podían, pero con orden del juez. Y hasta ese momento no había nada, si mi hermana ni siquiera había aparecido. Y bueno, después de que ya aparece ella, se va a los lugares, incluso Canal 2, y, y con orden del juez, y bueno, las cámaras no funcionan. Están las cámaras, pero no funcionan, por lo tanto no aportan ningún tipo de dato ni información. Algunas rotas, otras viejas. Eh, con las cámaras no se pudo obtener ningún dato. Y es lamentable porque las cámaras, ¿para qué están entonces? ¿Tendría que funcionar? Aparte con esos datos hubiese sido eh, genial, se, se veía todo, se ve todo. Gina, y teniendo en cuenta la lentitud de la investigación, eh, ¿cómo van a proceder ustedes como familiares bueno para exigir eh, la resolución nosotros, de sí, Nosotros hoy en día seguimos, eh, bueno, eh, lo que podemos hacer de manera pacífica obviamente son las marchas y eh, después seguir buscando información y dar buen día. Eh, información y datos para para aportarles porque pareciera que si nosotros no nos movemos ellos mucho menos cuando debería ser al revés y, y bueno con las marchas pacíficas más que nada y también a través de la justicia ya sea como querellante mi padre y con abogados pues, buscando de alguna forma eh, aportar datos porque si no queda en la nada, queda impune Y, y, y como se dijo en la marcha y como todos sabemos puede ser eh, cualquier mujer de, de la familia Buen día así es muy bien china eh, te agradecemos el contacto y seguramente estaremos seguiremos saltando de ver como a la espera de que avance la investigación muchas gracias eh, bueno gracias a ustedes y de nuevo gracias a, a todos bueno los periodistas y las personas que trabajan en ese en en el ambiente que son realmente los que están siempre y a, a través de, de ustedes uno puede hacer pública estas situaciones. La verdad que es lamentable que en la provincia que la provincia chica eh, todavía no se encuentren respuestas, que queda para otros lugares, que queda para la gente que no, no tiene acceso a nada, que se encuentra lejos, no tiene los medios económicos. Y bueno, darle las gracias nuevamente. Muchísimas Muy bien, gracias. Ahí pasaba en comunicación Gina Solano, que es la hermana de Carola Solano, que ya lleva un mes eh, de desaparecida y de muerta, eh, y la verdad que es un caso de femicidio que, que nos que nos horroriza a nosotros, porque como mencionábamos en la entrevista, eh, Carola fue encontrada en uno de los puentes que atraviesa la ciudad de San Salvador de Jujuy del Río, y es un lugar muy céntrico, y hay cámaras de distintos medios, incluso uno de los medios más conocidos acá en San Salvador, y recién nos acaba de confirmar china que no, no está en las cámaras pero para otras cosas las cámaras sí funcionan sin ir más lejos en los mismos diarios sale la noticia de unos chicos que fueron aprehendidos por la policía unos jabón. cuantos metros más unos cuantos puentes más allá por poner jabón en una, una fuente o sea que eh, lo que se está controlando efectivamente no es eh, lo que coincide o lo que se espera ¿no? de las aspiraciones colectivas pero quería eh, eh, eh, explicitar un poco más estas situaciones que se están viviendo en, en la provincia de Jujuy porque es verdaderamente una acumulación de, de, de femicidios por un lado tenemos el caso este de Carola Solano el caso que ya había mencionado previamente de Romina Ramallo que se da en circunstancias similares nada más que en el caso de Romina es encontrada en el dique pero con las mismas características ¿no? incluso el mismo casi el mismo tiempo de desaparición también entre eh, que, que no la ven más y, y bueno y encuentran su cuerpo eh, también tenemos eh, hace poquito salió la noticia y que se está manejando con muchísimo secretismo eh, el caso de violaciones eh, una banda que se dedica se dedicaba a, a violar chicas, ¿no? a este, drogarlas y violarlas Desde De los mirar, boliches Similar eh, al caso Soledad eh, Catamarca ¿Cómo? No no, no, no, no Y también este eh, eh, Que esta banda responde a eh, eh, Digamos, está conformada por hijos del poder O sea Sí, justamente quiero decir que estaba en, en relación a María Soledad del caso en Catamarca. Claro. Y es una banda de chicos, bien, supuestamente eh, empoderados o hijos del poder, también similar a los, a los casos que también suceden en Salta, así que no. Así es, interesante esto que voy a decir, cómo las cámaras están para el, los hay un los chicos que pusieron un jabón en una fuente aquí en Jujuy y bueno, hicieron, ahí espuma, ¿qué es y eso? Es fue furor en las redes. Y salen los nombres de los chicos y después pasan casos como este, que ahora se está denominando la Banda de los Chetos, que el caso que contaban los chicos, y no sale el nombre ni siquiera de quiénes, quiénes son, ni fotos, ni nada, y cómo se oculta, digamos, a, lo, a los hijos del poder, justamente. Exactamente. ¿Y eso? ¿Qué nombre? La Banda de los Chetos, ¿no? La Banda de los Chetos, ¿Se sí. ¿Se lo acabas de poner, Alope? Eh, la acabo de ir a hacer registrar mi nombre. Ah, mira vos. Otra cosa que resalta aquí también es el acceso a la justicia, cómo ponen trabas y Totalmente. cómo la familia era predispu está predispuesta a colaborar con la justicia y la justicia, sin embargo, no, no y hace. Y encima es eh, justamente lo que decía Gina, ¿no? Los familiares los que podrían aportar datos precisos, los que la vieron, Ni todavía no... Ni siquiera lo llaman a declarar. Claro, exactamente. O sea, es una desidia absoluta, por un lado... Y por el otro lado, en el caso de esto de, de esto esta banda cheta, me gustó el nombre, eh, un secretismo eh, elevado que eleva la causa casi a nivel de estado, ¿no? De, de, de secreto de estado. Es eh, verdaderamente una dualidad que muestra que la justicia no es para todas las clases sociales. Así es bueno, le parece que escuchamos un poco de música y continuamos Panchito? con Así es, el show, por favor. si lo creamos los dos liberarse de todo el pudor Tom de las rendas no rendirse a l'opresor caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz uh -huh.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 en l'opressor.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 10 y 26 Continuamos con el Enreando las Mañanas Aquí este el programa de radio De la Red Nacional de Medios Alternativos Estamos hoy aquí en Jujuy en una mañana quitada Con sol Y con mucha gente dando vuelta alrededor de la radio Exactamente Y estamos también Eh, bueno, vueltos lo podemos ir tirando de a poquito. Vueltando por partes, muy sí. cortando por partes, claro. Capítulo Suspenso. Capítulo 2. Era una noche cerrada. ¿Ah? ¿No el final? que voy directamente a la parte a la parte más interesante del esos dos chivos que se cruzaron. Eh, eran como 13, trece... la verdad, eh, la verdad toda la situación fue bastante bizarra por... y surrealista. Y porque los que nos encuentran, y llaman por teléfono a la policía, eh, eran cuatreros. así que, O sea, los cuatreros son los que lo ayudaron. Los, los cuatreros son los que Es más, si hubiesen pasado los cuatreros, antes que nosotros no teníamos que preocuparnos por los chivos sueltos. Contame, ¿qué sensación tuviste cuando venía una camioneta con luces por todos lados? Ustedes recién habían chocado unos chivos sueltos. Eh, eh, la la verdad, la verdad, este me cayeron muy bien los cuatro hero. Tuve la sensación de que nos estaban rescatando. Sí, escucha, me dijeron que los que sí estaban contentos, ustedes no, porque hay que pagar el auto, el seguro, qué no es eso, pero eh, la policía. La policía nos ayudó, nos llevó a dormir, nos llevó a donde teníamos que hacer trámite y se llevó el chivo para hacer pericias. Mira, seguramente fue un rico asadito. Muy ricas pericias. Sí, muy, ricas muy ricas pericias. pericias este este la verdad que sí los compañeros como decía hace rato este tuvieron un accidente volviendo del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y pueden contar la historia por suerte no fue nada grave, Javi este está un poco traumado, está temblando ahí, pero está bien, digamos. Todavía hace su trabajo. Yo, yo le pongo el peluche de un chivo y sale corriendo. Es más, yo voy a proponer llamarlo a partir de ahora Chivo Mechulán sí y ya un, un, te mensajeste con los compañeros les contaste Sí sí sí los compañeros de la rnm y nomás contan va y nomás no pero al otro día contamos eh, lo que lo, lo que había pasado y bueno veremos cómo sigue la historia eh, en el próximo capítulo Dale, eso te voy a decir en el próximo capítulo podemos hablar de que ustedes pensaron que iban el encuentro a relajarse y nosotros lo hicimos laburar para el enredando de la semana pasada Sí también vamos a hablar de eso bien Sí, eh, pasamos nuestros contactos para todos los que se quieran comunicar con nosotros Lo pueden hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos Nos busca www.rnma.org O si también se pueden comunicar al Facebook Nos buscan Red Nacional de Medios Alternativos Y siguen nuestra noticia y están al tanto de todo lo que va pasando en Las noticias este, que subimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos Así es, bueno, y el, en los últimos días de la semana pasada eh, nos dábamos también con la posibilidad y la noticia de la eh, prisión domiciliaria de tricolás Ese es el próximo tema que va a seguir eh, con una entrevista, pero bueno, y eh, también estuvo la eh, libertad también para Belén, la chica tucumana, así que han habido en estos últimos días... Eh, Muchas situaciones que noticiables o muchas noticias entre buenas y malas, entre ellas la de Checolas así que estamos esperando el contacto para poder hablar con Carlos Seidman de Justicia ya de la Plata, así que bueno, eso. La liberación de de se da en un en un contexto, no recordemos, de podríamos decir retroceso generalizado de la justicia en las causas ...por crímenes de deshumanidad... ...eh, tenemos previamente también... ...la liberación de Nakagama... ...y Carrizo Salvadores... ...por la causa de la masacre de Capilla del Rosario... ...eh, tenemos también... ...distintas, este... ...en fin, distintas alternativas que muestran... ...que la justicia está en un retroceso general en el país... ...respecto de las causas de derechos humanos, ¿no?... Y, y, y que hay un clima de eso eh, producto de eso también o prueba de eso también es que podemos ver a a, eh, eh, a genocidas eh, transitando en un desfile como héroes entre ellos carrizos salvadores este bueno señalín etcétera, etcétera etcétera de Aldo rico etcétera etcétera etcétera o sea tenemos eh, distintas muestras de un retroceso general. Eh, de la justicia y bueno y para ello eh, y muestra una muestra más un este un elemento más del, de, del montón es justamente esta liberación eh, de Echecolat eh, bueno estamos comunicados con Carlos ya Carlos nos escuchas si sí, perfectamente que tal perfecto eh, nos podrías comentar en qué contexto se da esta eh, esta situación bien Bueno, en principio eh, a este, esta posibilidad de escarcelación eh, eh, se da en un contexto de, como vos bien decía de un aceleramiento en este, los trámites de impunidad eh, en las causas eh, de aquellos eh, genocidas eh, condenados eh, o eh, procesados por el delito criminal. Eh, cometido durante el terrorismo de estado verdad es decir eh, esto si bien no es una novedad eh, había sobre un universo de cient y pico de casos de eh, este genocidas que debieron estar eh, presos la mitad está eh, en eh, su casa eh, de esta mitad el 90% fue eh, domiciliarias otorgadas por Eh, antes del 15 antes el 10 de diciembre del 2015 pero bien como bien vos decís el hecho de eh, que se le esté hablando de una domiciliaria a un personaje emblemático como es elche lás eh, que por ahí por si la audiencia no lo sabe es el eh, oficial en la policía de la provincia de buenos aires de más alta graduación viviente de de la época de la dictadura. Si era la mano derecha de Camps, muerto Camps, el segundo es este cliente es de Checolá. Eh, o sea que eh, no es menor eh, este tema. Y se da eh, en este marco de eh, de eh, esta eh, minimización de la cantidad de este detenidos de desaparecidos este este este desfile como vos bien dijiste eh, de los genocidas del operativo independencia en este en todas estas eh, cuestiones donde el presidente eh, vuelve a hablar de guerra sucia desconociendo o intentando eh, confundir y desconocer el hecho de que lo que se eh, este ya probadamente y en juicios eh, con toda la, la, la ley y la constitución Eh, probablemente se demostró fue un genocidio o sea eh, la responsabilidad eh, tratando de sacarle la responsabilidad al estado terrorista volviendo nuevamente este a una eh, teoría eh, ya eh, demostradamente eh, que no, no, no reflejaba la realidad como la teoría de los dos demonios ¿no cierto Carlos Cuáles son los argumentos eh, por las cuales se le cedería la prisión domiciliaria bueno los argumentos son la eh, falsa cuestión humanitaria ¿Por qué falsa en principio ellos dicen este, la edad eh, de, de este de este chacán eh, ya en el primer juicio eh, recuperadas las eh, dadas por por tierra las leyes de obedencia de vida y punto final el primer juicio que pudimos hacer fue a precisamente a miguel osbaldochecolás ya en ese primer juicio en que causalmente y no casualmente desaparece este el compañero Jorge Julio López de esta ya en aquel juicio eh, el tribunal fue muy claro al decir de que esta esta persona por llamarlo de alguna manera es este cometió crímenes de tal magnitud eh, que este, hacen necesario que no pueda estar ni un solo día fuera de la cárcel Eh, sin embargo eh, él había llegado eh, a esa instancia del juicio en ese momento en este con la domiciliaria domiciliaria que se le reboja porque en su casa se encuentra un arma de grueso calibre con una cantidad muy importante de municiones se un arma dispuesta a ser utilizada cuando los abogados defensores recurren y eh, esta estas como eh, Eh, este pronunciamiento del tribunal federal número uno en ese momento integrado por, por, por tres jueces distintos a, a los de ahora este, dice de que Checolán padecería una enfermedad terminal estamos hablando de hace 10 años obviamente esa enfermedad terminal no existió nunca este, y obviamente como dije el tribunal resolvió no dársela ahora bien como para más este, ellos eh, siguen insistiendo eh, con los mismos argumentos, de nota de las causas decir, de Cineche Colás, al ser eh, uno del de, máximo responsable, como decíamos recién, de, de la represión durante el terrorismo de Estado, en lo que se denominó el circuito CAPS, una cantidad de más o menos 30 centros a de destino de detención, eh, está en un montón de causas. No si sé, alguna se han unificado, dos de las cuales de las unificadas es donde se le brindó en el Tribunal Oral Federal Nº 1 esta domiciliaria eh, en esta semana, se trataría en la tercera causa que está ahí y después ahí tiene unas causas en el Tribunal eh, Inicial, es decir, el Tribunal de Instrucción, que es allí donde las causas son investigadas para luego ser elevadas a juicio. En una de esas causas del Tribunal de Instrucción se le denegó la domiciliaria Este, pero el juez eh, que te, que entendía en la causa e eh, indicó porque con hace 10 días que estaba en eh, huelga de hambre indicó que este se lo lleve a una clínica extramuros, es decir, fuera de la cárcel para que sea internado y sea eh, obligado a alimentarse. Al entrar a esta a esta clínica, una clínica de Montegrande, este en la, en la en la guardia se dictamina de que chicolás no parecía ningún tipo de problema físico que estaba estabilizado este y por lo tanto eh, que no era necesario internarlo ahí por lo y que además lo que este que con los, el servicio médico que cuenta el servicio penitenciario federal este bastaba por lo tanto se lo remitió nuevamente a esasa Entonces es falsa esta cuestión eh, de que Checolaz está mal. Ahora eh, es falsa esta cuestión humanitaria. ¿Por qué es falsa esta cuestión humanitaria? No nos olvidemos que esta este personaje no solo jamás se arrepintió, sino que sigue reivindicando lo que hizo. Y no nos olvidemos que en el último juicio eh, Lás sube al estrado con este a, a declarar con un papel en la mano que decía Jorge Julio López, o sea, otra clara amenaza. Además, que el tribunal, uno de los jueces eh, del tribunal que es el juez este rosaski eh, se, se apartó de las causas de chicoslás precisamente eh, por el tema eh, de las denuncias o sea eh, a tratar a esta a este eh, repito como bien lo, lo, lo definió Jorge Julio López a este chacal como este, como una persona un viejito bueno es mentir. Es decir, este hombre no solo no se arrepintió, sino que fue capaz. Nosotros tenemos este seguridad que él debiera, y él ha intervenido de alguna manera en, la, en el segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López, ha ideado esto, es más, él lo anunció en el propio... Eh, eh, cuando, cuando dio sus últimas palabras en aquel juicio eh, del 2006 este, y eh, tratar a este hombre que está preso por asesinatos por secuestros, por robos de bebés este, como un viejito bueno es confundir a la gente ¿cierto? Carlos, eh, frente a esta situación de impunidad que provoca seguramente mucha indignación ¿de qué manera están procediendo este, familiares bueno. o organismos de derechos humanos? Nosotros, este pues, como siempre estamos eh, movilizados como siempre estamos en las calles y eh, tampoco dejamos de atender la, la cuestión digamos legal es decir nosotros desde justicia ya la queréis a la que pertenece a la asociación de detenidos y desaparecidos de la cual yo soy miembro este, presentamos hoy una recusación este a eh, el nombramiento de uno de los jueces este y con, y por lo tanto también eh, es, de, de aceptarse esa recu recusación eh, sería nulo este pronunciamiento de este domiciliaria porque habría sido dado por un juez que eh, ha sido recusado así que estamos en eso pero seguimos apostando fundamentalmente a la movilización nosotros estamos llamando eh, a el, a el miércoles Eh, a una gran marcha unitaria eh, este, a las 6 de la tarde eh, a la, eh, desde una calle céntrica en la ciudad de La Plata, que es el 50 este para reclamar eh, por no a la domiciliaria de Echecolás ni a ningún otro genocidio Carlos este me, eh, te quería preguntar si nos podrías comentar quiénes son los jueces que le están otorgando este beneficio a Echecolás o le otorgarían eh, no te escuché, disculpa Eh, sí, ¿y ¿Quiénes son los jueces que le están otorgando el beneficio a este Checolás? Bueno, los jueces son eh, el Tribunal Oral Federal número 1, eh, integrado por eh, Castelli, eh, Esmoris y eh, el tercer juez, que es precisamente el que votó en contra, pero los que votarían, a, los que estuvieron votando a favor eh, de la domiciliaria son Filipe precisamente el juez Castelli y el juez eh, Moris eh, de, dentro de este morris es el juez que es nuevo y que eh, sería recusado así que este, e, esa es la, la, la, la integración de, de, del tribunal eh, y estos eh, pero además va más allá del tribunal porque también a ver, nosotros como querella eh, estamos impedidos legalmente Eh, de intervenir sobre las cuestiones de eh, las domiciliarias o sea, de las condiciones de este el que debe estar preso los, los reos, ¿no es cierto? Pero sí el que tiene toda la la, la la posibilidad legal de hacerlo, porque la ley así lo, lo, lo indica, eh, son los fiscales. Los fiscales lejos de oponerse a esta domiciliaria que es lo que debieran haber hecho por, por su papel de fiscales, no... Eh, no solo la, la, se callaron sino que además este, votaron positivamente para que se les dé o sea, no es solamente los jueces también eh, acá hay que ver el tema eh, de la fiscalía que está eh, accionando no como una fiscalía sino como abogados defensores de Chicolá claro. eh, Carlos, una, una pregunta una pregunta doble este, eh, comentabas recién y bueno, y es... Eh ha sido muy público y muy conocido esto de la foto de Checolas con, con el papelito que decía Jorge Julio López no eh, sobre eso una pregunta doble ¿cuál es eh, el potencial peligro de que esta persona esté este, eh, con domiciliarias por un lado y por el otro lado eh, eh, ¿cómo observas el ánimo de los testigos? Eh, el potencial peligro es que esta persona eh, este nosotros si bien jamás fue indagado nosotros siempre este, dijimos y, y, y es este, claro eh, por lo cual desapareció jorge julio López si esta persona tuvo intervención en la primera desaparición estando en la cárcel cuánta más podría ser este, estando en su casa ¿no es cierto claro. eh, esa sería la primera la primera cuestión no es cierto eh, después en tanto no se esclarezca totalmente el, el segundo secuestro y hasta ahora definitiva desaparición de Jorge Julio López, es este eh, es lógico que eh, la principal eh, sospecha recaiga sobre este hombre. Entonces el Estado acá tiene una doble, eh, digamos, eh, eh, un doble voto hacia la impunidad. Por un lado, deja salir al... Deja ir, eh, nosotros decimos, le da la libertad de irse a su casa al eh, culpable de la primera desaparición de López, aparte de, de un montón de delitos más, ¿no? Pero al culpable de la primera desaparición de López. Y por otro lado, deja ir a su casa, o deja la libertad de ir a su casa, al eh, principal sospechoso de la segunda. Por lo tanto, es eh, doblemente impune. Claro, claro. Y, y mi segunda pregunta era... Cómo observás eh, vos el ánimo en los distintos las distintas víctimas y testigos eh, respecto de bueno de, de esta realidad. Eh, no, no te escuché la primera parte de la pregunta, discúlpame. Eh, sí, eh, cómo observás eh, el ánimo de las distintas víctimas y testigos eh, respecto bueno, bueno, de, de esta situación. Sí, sí, sí, sí, lo demás cosa. Eh mira, sí, acá el, el, lo que hay es fundamentalmente eh, todos los que hemos sido víctimas de, de, de, de este chacal, este hay eh, bronca, mucha bronca, eh, en general algo de desánimo y este, eh, y dolor en, en, en todos ¿no es cierto? Pero bueno, eh, hasta ahora las movilizaciones que hemos podido hacer han sido eh, bastante importantes y esperamos que la que hagamos... El, el, el miércoles vaya a ser este contundente o sea es nuestra forma de responder a nosotros cuando los, lo desaparecen a, a lópez eh, al inicio de los de los del reinicio de los juicios este, por el terrorismo de estado este se pretendió hacer eh, paralizar todos los juicios se pretendió aterrorizar a todos los este, integrantes de los Eh, que de, a todos aquellos que participábamos en los juicios sea seamos querellantes seamos íntimos sean hasta los propios jueces este eh, y no lo lograron los juicios siguieron eh, avanzaron y bueno sería bueno otro tema la analizan como están ahora los juicios, pero no es el, no es este el tema ahora pero este eh, eh, digamos no han logrado paralizarnos esa la, la respuesta nuestra es como desde el primer momento tratar de salir a responder este, y tratar de de que de llegar a gente este, explicando la situación en este sentido, es que le agradecemos eh, a todos aquellos que como ustedes eh, se ocupan de, de, de, de tratar de, de dar un poco de luz sobre este tema que viene muy eh, disfrazado de este derecho humanitario cuando en realidad se trata de impunidad. ¿no? carlos podrías repetirnos nuevamente eh, las actividades eh, próximas a venir como la de este miércoles bien nuestra la, la próxima marcha que vamos a hacer es eh, en la ciudad de la plata en las calles eh, cétrics en 150 a las 18 horas donde estamos invitando a todos más allá de las diferencias eh, políticas que podamos tener a todos a hacer una gran gran marcha Este, para eh, oponernos a la domiciliaria de Chicolá y a cualquier otro genocida eh, Bueno Carlos agradecemos la entrevista desde ya nuestra nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro repudio a esta, a esta intentona de impunidad y seguramente va a haber compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que estén participando y cubriendo esa importante marcha Sí, siempre han estado la verdad, este, es, es, la, la Red Nacional de Medios Automáticos siempre ha estado con, con nosotros en todas las movilizaciones, eh, cosa que agradecemos. Y, y, bueno, es la forma eh, que tenemos los sectores populares de, de llegar a la gente y, en este sentido, eh, nuestro inmenso agradecimiento y reconocimiento en la labor que hacen ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Carlos eh, Seidman, de Juntos. La plata de justicia ya Que nos comentaba, bueno, eh, la situación y el contexto en la que se va La que se está por ceder la libertad y la prisión domiciliaria de Chico Bueno, hasta ahora parece que el tema dominante de, de estar redando eh, Esta Viene siendo parte. la justicia, no viene siendo la, la injusticia ¿Esto fue pensado así o va saliendo y nos vamos dando cuenta en el vivo que... Eh, yo creo que hay un montón de cosas que... Este van saliendo. Eh, no, no, digamos que fueron pensadas así. Digamos. Nuestra nuestra capacidad de previsión eh, <risa> está casi casi al nivel de nuestra capacidad de improvisación. Bien ahí está el productor, el productor estresado haciendo diciendo, caras, haciendo, cara, haciendo caras un corte. ¿Te así parece que... que escuchamos un poquito de música, parece y continuamos con el enredando la mía. Haz tuya, Pancho. Heredando Redando las, las mañanas. mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas Por radio, radio La Riachueno Zumba la Conectiva Zumba la Turra Cheva Raca La Colectiva La, la Redaguardia la la la la la la Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos Redando las de Mañanas De lunes a viernes De 10 a 12 horas www.rp.org 10 y 54 Continuamos con el Enredando las Mañanas Aquí desde el estudio de Radio Pueblo ¿Puedo ir con el capítulo 3? El capítulo 3 por favor el capítulo 3 después del accidente yo creo que ha tenido distintos impactos en distintos compañeros ¿a muchos le han cambiado la vida? y creo que a un compañero le ha cambiado la vida lo vemos de pronto aparecer a Mono sin la tupida barba con, con, con la que solía solía eh, encontrarnos eh lo, lo escucho hablar muy bajito eh, Es más, yo no sé si estará rezando este... Vos sabés que lo vi actuando también al mono Ah, sí, sí, sí, sí, ahora sí también actor. Ahora es actor Así ah, que ahora nos habla poco, nos charla mucho con nosotros Está como agrandado Y lo que pasa es que, claro, pa pasó pasó de la radio a la cámara Y además, ahora sabe que hacer radio es peligroso Porque te podés encontrar con Chivo en la ruta Claro. encima se sacó la chiva justamente ¿no? se sacó la chiva sí, le pasamos el contacto a toda la gente que lo está escuchando, se puede comunicar con nosotros a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos busca eh, www.rnma.org.ar o si no, también se puede comunicar con nosotros a través del Face Red Nacional de Medios Alternativos nos busca, ahí puede seguir nuestra noticia comentar o también hacernos llegar hay una data que no Seamos como real. Así es, bueno eh, Ahora vamos entrando en En la próxima comunicación No es así, que va a ser es. Martín Olivera Que es el secretario no. general No, no. ¿No? Eh, esa Mate, va después Vamos a hablar con Matías, Matías Retomo, Retamosa De Sanón Así es, los compañeros Y compañeras de Sanón eh, Están realizando una eh, una actividad solidaria. Bueno, y estamos contactados aquí con eh, Mati, Matías Retamosa. Eh digo Mati porque bueno, lo, lo conocemos hace hace tiempo ya. Y Mati, ¿nos estás escuchando? Sí, lo escucho. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué bien, bien. ¿Nos podrías comentar eh, los objetivos y finalidades de esta de esta actividad? Bueno, Bueno, bueno, sí, sí lanzamos la semana pasada, a fin de la semana pasada, un fondo de huelga eh, nacional e internacional de apoyo a, a la gestión obrera de Zanon por, bueno, por toda la situación crítica que, que venimos pasando en el último año, eh, y bueno, que se profundizó y se agrava constantemente eh, en estos primeros siete, ocho meses de, de gobierno de, de Macri. Eh, Así que bueno, estamos pasando por una situación bastante crítica y bueno, necesitamos fondos muchas para reparar algunas máquinas que, que bueno, no, no, no estamos pudiendo obtener créditos ni, ni nada de eso eh, eh, así que bueno, largamos un, un fondo un fondo de huelga nacional nacional eh bueno, para ver si con eso podemos eh, motorizar un poco algunas cosas de la fábrica e impulsar un poco una campaña eh también más de afiches y esto para, para mostrarle bueno a, a toda la sociedad eh, de argentina y de otras partes del mundo que conocen la experiencia eh, la situación que estamos pasando porque hoy no podríamos hacer ni casi ni publicidad casi eh, porque no no estamos muy económicamente muy muy cortos financieramente eh, así que bueno ese es un poco la, la, la idea que tenemos va a tener huelga no Eh, Matías, ¿y cómo la gente que quiera aportar cómo lo puede hacer? Bueno, ahí, ahí hay, una, hay, una, hay una una página de Facebook que es Cerámica Sanón, ahí tiene un número de cuenta, un CBU del Banco de un Banco Credicorp cop, eh, donde bueno se pueden hacer ahí aportes de, de, de lo que se quiera, ¿no? eh, ahí está el número de cuenta, un número de cuenta largo, en este momento no lo tengo, pues estoy trabajando acá en la fábrica. Eh, pero ahí en Cerámica cerámica Sanón, lo busquen, es una página, eh, después hay Agrupación Bordó Marrón Ceramista, también ahí, ahí está la está la misma, eh, y bueno, después ahí en, en, en Anreda hay una nota también, en la izquierda de diario también hay otra nota, donde también está la carta de esta, donde explicamos un poco la situación, eh, y tenemos el, el, el número de cuenta ese, y bueno, ahí está un poco la forma de de cómo hacer los aportes de enviarnos mail cada vez que hacen así nosotros podemos ir informando se votó una comisión de, de, de dos compañeros y una compañera que van a supervisar todo el tiempo las cuentas y los mails para para ver eh, bueno para que haya transparencia en todo el tema de los fondos ¿no? eh, así que bueno ese es un poco la, la, la idea que estamos que estamos impulsando eh, Mati, sabemos que bueno que justamente desde la asunción de macri uno de los sectores eh, económicos más golpeados fue el de la construcción, a lo que se suma también eh, el tema de los tarifazos. ¿Nos podría brevemente comentar cómo impacta eso en Sanón? Bueno, eh, sí, nosotros desde, desde el principio de este año, eh, nosotros la venta de, lo, de los cerámicos nos bajó muchísimo, la construcción cayó un 41 o 42%, en lo que va del año, eh, y bueno, no, no no tiene síntomas de repunte por el momento, eh, y bueno, nosotros hacemos hacemos bueno los cerámicos, entonces si cae la industria la, de, la, de la producción, en realidad, bueno, nosotros nos impacta directamente. Eso por un lado, y después por otro lado el tema de los tarifazos, que bueno, nosotros nos vinieron 7, eh, 8 veces más, pagamos 1.300.000, 1.400.000 de de gas, nosotros tenemos los hornos que consumen mucho gas, somos consumidores industriales de gas, y la factura que nos vino hace dos o tres meses, eh, nos vino de 7.900.000 pesos, eh, que bueno, obviamente que es impagable, bueno, está okay. todo en, en la justicia, está todo eh, en veremos, con todas las demandas que se han hecho, eh, y después bueno, en, en, en electricidad también, nosotros pagamos eh, de 300 y 400.000 pesos y nos vino 1.800.000 pesos de así, Bueno, todos cuenta así como eh, impresionantes, impagables si y tendríamos que pagar eso, tendríamos que cerrar la fábrica, ¿no? Claro. Eh, ya se viene del proceso de, de, de, de, de cuando estaba el viejo Tanón de cómo cómo la fundió y nosotros no queríamos eh, quedarnos en la calle, así que menos en este momento que bueno, que la fábrica anda y da. Eh, el tema que bueno, no, no solamente nos impacta a nosotros como una fábrica eh, grande, sino que hay un montón de, de compañeros, compañeras, obreros, obreras que viven de, de todo esto, que, que bueno, que estamos todos intentando de que, de que no se caigan todas las fuentes de trabajo. Eh, y eso por un lado, y después otra cosa también que nosotros venimos, venimos exigiendo en el gobierno nacional son el tema de los PTA, unos programas de trabajo autogestionado eh... Que bueno no o sea, nos dijeron que sí hicimos una movilización en buenos aires hace un mes y medio más o menos dos meses y ahora nos informaron hace una semana y media que no nos van a dar Esto sea, tiene un tiempo de renovación eh, eh, que bueno nosotros cumplimos con la, como, como la con esa parte de la renovación pero bueno eh, nos habían dicho que iban a hacer una excepción con la fábrica nuestra cuando estuvimos en la, en la movilización esa negociación y bueno ahora nos volvieron a decir de que no de que Bueno, están entre la provincia y la nación eh, intentando encontrar una forma eh, de que nos den algún tipo de subsidio al trabajo como tienen las empresas las empresas grandes. Hace tres semanas atrás el, el Senado aprobó una ley de, de, de pymes, de las pequeñas y medianas empresas, donde el, los REPRO, que son los subsidios al trabajo a las empresas privadas, eh, eleva el monto a 10.200 pesos. O sea... Eh, ...lo que está pasando es que a las, empresas, a las empresas pequeñas y medianas... ...donde las grandes también terminan entrando muchas veces en esos programas... Eh, ...subsidan a cada trabajador con 10.200 pesos... Eh, ...y nosotros estábamos eh, en, lo, en los programas de trabajo autogestionados... Eh, ...son de 3.100 pesos... Eh, ...y bueno, y nos los niegan también... ...así que bueno, hay toda una política también de, de, de ajustar a, lo, a los sectores... Eh, eh, ...que bueno, que están dentro de la economía social y seguir beneficiando a, a las grandes empresas, ¿no? Eh, así que, bueno, eso no nos impacta directamente y también estamos estamos exigiendo acá al gobierno provincial esta semana seguramente si no nos dan ninguna respuesta vamos a hacer algún tipo de medida eh, porque, bueno, es algo que, no, que, no, que nos están ahogando también y obviamente que quieren terminar con, con la experiencia de Sanón, ¿no? Nosotros creemos que es un ataque directo hacia nosotros que se lo den absolutamente a todas las empresas grandes, a las medianas a algunas cooperativas Y que a nosotros no, no la nieguen ¿no? Matías, y en relación a esto En una comunicación anterior nos comentabas Bueno, cómo eh, afectaban los tarifazos A cooperativas, ¿cuál es la situación De las otras cooperativas cercanas a ustedes O no, digamos, pero que también Están en una situación grave eh, Por estas desorbitantes eh, Números, ¿no? El, la mayoría de la, de, la, de las Empresas le dieron estas facturas gigantes hay otra Hay otra, hay varias cooperativas acá que le vinieron montos de 4 o 5 veces más de lo que le venía eh, y la mayoría están todos en una está como en un como en una laguna en realidad porque nadie está pagando porque realmente no se sabe qué va a pasar con todo eso. Bueno, es lo que el gobierno no puede no puede resolver en, en todos estos meses de que largaron los tarifazos, eh, bueno, ahora salió de nuevo lo de la Corte Suprema de que de que a los domicilios no pero todas las empresas están en, en, en, en una laguna en realidad por nosotros no, no pagamos esa boleta tampoco nos cortan del gas eso es una realidad no eh, a las otras a las otras cooperativas que sabemos que le vinieron facturas tampoco le han cortado el gas o, o la electricidad o lo que sea eh, pero bueno no, no no está resuelto no está resuelto el, el tema en general o sea no es, no tiene una resolución para sanón pero para para las para cooperativas y otras empresas tampoco la tiene así que bueno medio como que nadie está pagando hasta que hasta que se que se resuelva esto no que bueno eso tiene que ver también con la lucha que podamos dar como pueblo para para frenar todo este avance eh, gigante que hacen sobre sobre nuestros recursos sobre nuestra sobre el, el, nuestro trabajo y bueno eh, va, va, depende de muchos más factores también no Justamente con lo que vos decías, Matías, ¿ustedes están juntando con la otras cooperativas? ¿Tienen contacto con otras eh, cooperativas de ahí de Neuquén o de otros puntos del país? Acá en Neuquén eh, hemos hecho algunas sectoriales, algunas cooperativas se han acercado. Hay una hay una multisectorial eh, donde participamos al principio, pero bueno, también está bastante teñido de, de, de la oposición al macrismo que la cabeza del quinerismo en, en, en varios lados eh, donde está nuestra exigencia, está lo de Sanón, eh, participamos de lo de los actos que hay acá contra contra el ajuste, contra los tarifazos, eh, y después a nivel nacional, cuando hicimos esta movilización por los PTA, nos juntamos con varias empresas recuperadas, eh, y bueno, hicimos el hicimos la la movilización esta, pero o sea, nosotros somos una fábrica bastante grande y la y este era todo un movimiento nacional de empresas recuperadas, que de fábricas recuperadas, perdón, eh, que bueno, hay un abogado que se llama Caro, que es un, un, es un hombre conocido en, en todo el ambiente de la fábrica recuperada. Eh, que bueno, son fábricas de esto, 40, 50, creo que hasta 100 compañeros y y por ahí tienen como todos tenemos diferentes situaciones y bastante bastante complicadas y bueno, como cuando pudimos encontrar un punto fuimos a, a Buenos Aires, estuvimos en el Ministerio de, de Energía, exigimos una demanda, exigimos todas nuestras demandas eh, y el tema es que los funcionarios de gobierno tampoco tienen respuesta porque al no estar resuelto lo general no pueden resolver lo particular, entonces bueno, medio como que eh, quedó en una nebulosa y después bueno, movilizamos por lo del PTA eh, Hubo esa hubo ese, hubo ese encuentro o algunas reuniones en buenos aires pero bueno hasta ahí hasta ahí nomás eh, quedó y esto sigue o sea sigue dilatándose el tema de, de los tarifasos eh, seguramente vamos a seguir eh, participando intentando convocar a, a cooperativas y fábricas recuperadas para ver si podemos encontrar un, un, un espacio común donde eh, donde poder exigir lo propio pero o sea, está bastante teñido también con toda la situación política general del, del país y, bueno, de que de que hay mucha mucha disputa también y mucho fraccionamiento entre entre todos los laburantes y entre todos los que estamos luchando también. Así que como que es, un, es una situación que, que, bueno, que nosotros promovemos, eh, intentamos participar, pero no es algo que... que esté, no, hay, no hay un espacio como firme, conciso, que, que pueda articular y pueda eh, tener demandas bien claras. Eh, Mati, ya para ir cerrando podrías recordar nuevamente entonces cómo puede hacer eh, la, la, la gente instituciones para eh, realizar este este aporte bueno hay una hay una página en facebook que es cerámica sanón uno hay tres o cuatro que son iguales hay una que eh, hay o sea, en, en dos están está la carta de esta que nosotros promovemos de apoyo a los obreros y las obreras de sanón eh, Cerámica cerámicaron es uno y la otra es agrupación bordó marrón ceramista que ahí también eh, está la carta colgada con bueno con todos los datos de, de, de las cuentas y de los mails y de la forma por ahí de, de, de, de colaborar con el, con el fondo de huelga Esta bueno Mati, Bordeaux. agradecemos este, que la entrevista sobre todo eh, tomando en cuenta que, que estás trabajando en este momento Eh, no te molestamos más y bueno y desde aquí nuestra solidaridad y, y lo que podamos hacer para seguir difundiendo esta eh, esta actividad bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por comunicarse, muy amable gracias ahí hablábamos con Matías Retamoso este trabajador de Cerámica Sanón quienes están atravesando una crisis este... En la fábrica, en el marco bueno de una crisis global eh, en, en el país eh, Comentábamos sobre el tema de este, la crisis en la construcción Cómo ha caído la construcción eh, de, Cómo ese factor y entre otros muchos eh, como es el tarifazo eh, en todo este tiempo Han llevado a la empresa a bueno, una crisis que este, hoy pega fuerte Y por eso están llevando adelante esta campaña Para poder seguir adelante con este proyecto proyecto de fábrica recuperada y gestionada por los propios trabajadores. Así es, este, recordemos, era muy importante esto que decía Mati, que a, a las empresas privadas, ¿no?, a las pequeñas y medianas empresas, se aprueban elementos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y Sanón, por las dimensiones que tiene, Sanón no es un pequeño productivo, no es que sean... 15 personas o 20 personas ni siquiera 50 que es por ahí el límite que suelen poner para la pequeña empresa Sanón supera ampliamente la cifra de, de, de que se estima o dentro de la cual se encierra eh, esta definición de pequeñas y medianas empresas, o sea es una acción visiblemente consciente de apoyar al empresariado privado y de no apoyar a las iniciativas y eh, eh, donde donde hay una propiedad social eh, o una propiedad colectiva o sea eh, eh, hay evidentemente un eh, como podemos decir un ciertos pluritos ideológicos al momento de definir a quién se ayuda y a quién no algo que por lo demás no nos debería extrañar producto de un gobierno cuyo eh, máximo dirigente no es sino un gran empresario Así no no olvidemos también los subsidios que reciben McDonald también este, para los el subsidios. empleo joven, ¿cómo se llama? Exactamente, ese plan es interesante comentarlo porque ese plan en realidad viene ya desde la época del Kirchnerismo, ¿no? Es algo que había planteado este se había planteado ya desde la época del Kirchnerismo. La diferencia es que ahora además le pagan subsidios ¿no? Pero bueno, ya estamos con Así es. la segunda la, la cuarta cuarta Así es, que con la cuarta entrevista, porque en Salta, en el ingenio del tabacal, este, desde hace meses los trabajadores están este, en una crisis, porque eh, el ingenio está en crisis, los trabajadores están sin trabajar y sin cobrar, por eso estamos en contacto con Martín Olivera. Buenos días, Martín, ¿nos escucha? Oh, buenos días para toda audiencia y agradecido por el espacio que me brindaste. Bueno, queríamos que nos... Si nos puede comentar cuál es la situación en estos momentos Tras este dos meses, si no mal recuerdo, van ya de este conflicto Sí, la verdad que sí, bueno eh, Tabacal es el segundo ingenio más grande del país eh, Es la empresa privada más importante de la provincia de Salta Aporta más del 20% del Producto Bruto Interno eh, Produce azúcar, alcohol y energía eléctrica en el cual este año ha querido lisa y llanamente implementar y eh, una implementación de turno relevante la cual afecta a 645 trabajadores que van a haber eh, reducido su puesto de su sueldo en un 50% y toda esta movida no va a generar ni un solo puesto más de trabajo. Eh, la actividad de su carrera es ...una actividad en la cual... ...ha subido un 40% el precio del azúcar... ...el precio del alcohol... ...tiene un 50%... ...ya se elevado el recorte... En, ...del 10 al 12%... ...en todos los, los combustibles... ...y toda esta situación... ...que hoy está generando Tabacal... ...el ataque que está haciendo... ...es a los trabajadores que justamente... ...producen la riqueza ...que trabajan en caldera... En, traficio, ...en la destilería, en la usina y simplemente llevamos más de dos meses en esta situación porque bueno, también tenemos un panorama nacional en el cual el, hoy gobiernan los empresarios hoy Macri no gobierna para los trabajadores de hecho en seis meses ha quebrado la economía de, de todos los trabajadores del país eh, realmente con los tarifazos, con, con los índices de inflación eh, se hace difícil aún más esta situación en la cual eh, imagínate vos de querer bajarnos el sueldo del 50% y después pretender que el trabajador vaya a generarle la riqueza como si nada. Eh, Martín, por lo que vos mencionabas, hay eh, una, eh, eh, digamos, eh, una reticencia de la empresa a, a aceptar las demandas de los trabajadores. ¿Cómo se ha dado esta negociación y en qué punto eh, se encuentra ahora? La verdad que en la última reunión del Ministerio de Salta, el Ministerio de Trabajo de Salta, se pidió, porque de palabra se había acordado una tira final de 16.300 pesos, y se le pidió a la empresa que la ponga por escrito. Y bueno, Zabacal eh, se negó a hacer eso, entonces realmente estamos en un punto muerto en la negociación, porque bueno, hoy a las 2 de la tarde va a haber una reunión en Buenos Aires, en la cual... Eh, no esperamos demasiado marcarlo, porque bueno, es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Eh, fíjate cómo nos... No, está el Ministerio de Trabajo de la Nación diciendo que, eh, que arreglemos, porque que vamos a ver, que realmente está esa palabra o la espera de algún funcionario de Tadacán. No, fue el, el propio viceministro, el cual nos, nos, nos dijo eso y después nos inició un sumario en el cual estamos como imputados, porque supuestamente no acatamos una constitución sobre el mismo tema y tramparan en una ley de la dictadura militar que realmente es ridículo porque todos sabemos de que no se puede no puede haber dos conciliaciones por un mismo tema. Y claro. nuestra conciliación venció hace rato y bueno, fue acatada en su momento y las partes quedaron liberadas. Claro. Eh, realmente esto que están haciendo es algo similar a lo que intentan hacer con compañeros del edema. y Realmente es totalmente repudiable la actitud del gobierno más eh atacando a, a, a, a los que están en, en, en menor este condición de lucha, que entre la empresa y los trabajadores, obviamente son los trabajadores. Y mira de qué lado se pone el ministerio. Claro. Martín, ¿qué cantidad de, eh, de obreros emplea el tabacal? ¿Y cómo se organizan y cómo afectaría este este supuesto cuarto turno que les quieren imponer? Bueno, en total son 1.543... De los 1.543, eh, solamente alrededor de 300 son permanentes, todos los demás son temporarios, y la mayoría de los trabajadores solamente trabaja seis meses. Entonces, la implementación de este turno relevante afectará a 645 trabajadores, que la mayoría de ellos son temporarios y están esperando todo el año la del delicia de sofra para poder hacer unos uno pesos más y obviamente subsistir eh, lo que lo que queda del año. Entonces... Eh, Realmente hoy lo que ellos están queriendo imponer, porque no, no están negociando, es una metodología en la cual el trabajador debe perder y obviamente este se quieren inventar crisis que no existen. Vuelvo a reiterar, eh, el precio del azúcar subió un 40%, el recorte en el, en el biocombustible subió de un día un 12%, el precio del alcohol se está proyectando en un 50% el aumento, produce nada más energía eléctrica, Y realmente desde que llegó esta multinacional Civil Corporation, cuyos capitales son de Estados Unidos, eh, desde el año 1996 a la fecha, se han perdido más de 3.500 puestos de trabajo. Martín, eh, ¿y cómo es la relación entre esta multinacional y el Estado eh, respecto de este conflicto que, que, bueno, que... Seguramente viene de larga data, como usted explica, con la pérdida de empleos, pero ¿cómo se viene dando eh, bueno en este caso en particular? La verdad que la predisposición del Ministerio de Trabajo en la provincia de Salta ha sido muy buena, eso siempre lo, lo, lo resaltamos, lo agradecemos, eh, pero como te digo, aquí en el Ministerio de Trabajo de la Nación, realmente, eh, ya hay que decirlo, tenés un empresario en cada, en cada ministerio que obviamente no va a salir a, a favor de los trabajadores, hasta tal punto que, que tenés que ir a Buenos Aires solamente para que te amenacen o te aprieten y realmente eso, eso por lo menos yo no lo vi nunca eh, Martín hace bueno, cuando fue el conflicto allá en, en, en Ledesma este, comentaba eh, eh, Vargas el secretario general de otro ingenio en Salta mucho más pequeño este, donde sin embargo Se había eh, eh, logrado Vos hablabas de una tira De 16.300, 16 ¿no es cierto? Sí, tan insidro 16.363 pesos Perfecto ¿A, a, ¿A qué se asigna Esta, eh, eh, esta tan, tan enorme Diferencia, digamos, entre un ingenio Pequeño, por un lado Y por el otro lado, una gran corporación Que eh, lo que ofrece Es menor A, a lo de este ingenio la verdad que es justamente porque las multinacionales no son beneficiosas para nuestra zona para nuestra sociedad la multinacional corrompe la sociedad compra políticos porque vos fíjateste que cuando enfrentaste a una multinacional la empresa de, de este tamaño eh, los políticos están ausentes eh, tratan de corromper a, los, a, la, a, la, a la dirigencia sindical a los trabajadores de, de dividirlos Y obviamente aplican el divide y vencerá para justamente reducir puestos de trabajo, pagar el sueldo más bajo, eh, que la población esté dividida y, y al momento de una lucha justamente no haya unidad. Eh, todo este tipo de ataque de, de, de violencia psicológica que ejercen, de amenaza, de extorsión, de persecución, lo hacen antes de sentarte a negociar. Se tratan de cansar, se tratan de, de amedrentar y recién se sientan a negociar y bueno, eh, obviamente para sacar una ventaja económica de la negociación. Martín, y ya con 70 días o más de 70 días de paro, ¿cuáles son los ánimos eh, para, para seguir esta lucha y cuáles son las próximas actividades desde que se plantean desde el Sindicato de Trabajadores del Azúcar? Y bueno, estamos haciendo algunas marchas algunas manifestaciones, Eh, lo que sí, el compañero está firme en, en, en la convicción de esta lucha y que está haciendo justamente toda una una heroica una heroica resistencia a la cual nosotros acompañamos porque este es el único sindicato en el, en el país que tiene una organización horizontal. Acá no decide ni la comisión directiva ni el secretario general. Acá quien decide son las bases mediante asamblea permanente entonces eh, estamos eh, firmes en la convicción porque obviamente el panorama nacional eh, en los tarifazos en la, en la inflación y en todo lo que se está haciendo en contra de, de la clase trabajadora este realmente es, es adverso entonces este, los compañeros están viendo todas esas esas noticias nacionales que por ahí eh, tratan de este, encubrirlo los medios lo, lo oficialistas y bueno eh, estamos estamos a la espera de este una nueva reunión este, para sentarse a negociar y obviamente hacerlo en favor de los derechos de, del pueblo de los trabajadores Martín y ya para finalizar tras dos más de dos meses de, de lucha bueno por eh, el salario digno tras este conflicto ¿cuál es la realidad de los trabajadores y su familia no teniendo en cuenta que cada uno este eh, tiene una familia y vos fíjate que yo planteaba el núcleo digamos del trabajador y su familia También planteaba de que los empleadores, por cada trabajador en relación de dependencia, deben aportar el 2% a la cooperadora asistencial, que son fondos que van al municipio, que se utilizan para, para solventar a los comedores, que se utiliza para hacer acción social y para ayudar a los vecinos que menos tienen. También está el circuito de eh, que cada aporta más del 20% del Producto Bruto Interno de, de, de la provincia, de la cual salen los sueldos para varios políticos. Y presupuesto para, para para el gobierno para varios sectores entonces realmente es toda una una situación en la cual eh, se están haciendo los populares y se está este eh, la gente se está solidarizando con la lucha y bueno estamos, eh, resistiendo todo este ataque que más bueno, que vuelvo a reiterar no hay crisis en la actividad es simple y sencillamente eh, que el trabajador pierda para que la empresa aumente sus ganancias tenga más rentabilidad al costillo de los aportes del trabajador Muy bien, Martín, le agradecemos el contacto. No, al contrario, le agradezco yo. saludo para hoy, para estar todo Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Martín Olivera, secretario general del Tabacal allá en la provincia de Salta, quien nos ponía al tanto de este este conflicto, de esta lucha que ellos vienen llevando hace más de dos meses. Así es. heroica lucha porque como comentaba... Eh... Es increíble que de 1.500 más o menos trabajadores, solo 300 estén reconocidos y, el, y lo demás eh, dependan de, de la temporada también de, de, de lo que es la zafra. Eh, acá también, bueno, en eh, similar a lo que pasó con, eh, con el EDESMA, con la multa también por eh, una sanción eh, por estos días de paro y bueno, también vemos la falta de interés eh, vinculado no con los derechos del trabajador, Y con eh, poder progre poder progresar sobre, sobre el, este conflicto siendo que es una de las, de, las, de las fábricas mayormente que produce y que de todos sabemos que es una de las más grandes de Salta. Así es, sin embargo bueno ya lo comentaba él ¿no? como desde el, los ministerios eh, de trabajo han recibido esa respuesta de, bueno, de, de no ceder de no dar lugar a la exigencia legítima totalmente de los trabajadores. Eh, y si sí, en beneficio ¿no? de las empresas eh, que por cierto como mencionaba Martín este, están bajo el mando de capitales extranjeros norteamericanos así es, seguramente a medida que vayan pasando los días vamos a estar al tanto, a ver si hay alguna solución para los trabajadores del tabacal pero ahora nos vamos a escuchar una, vamos a una pequeña pausa y vamos a escuchar un poquito de música y volvemos ya con el penúltimo bloque de aquí el enredando las mañanas Muy bien, Panchito. A ver qué tenés por ahí.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 Diez y media, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí hoy desde once y media, perdón, es que me, dice, me está haciendo mucho frío, yo dije hoy que era una mañana quitada y una mañana... Se te congeló, se te congeló el reloj biológico. Ah, sí, vos sabes que son las once y media en realidad, estamos aquí en el Enredando, en el estudio de Radio Pueblo, este hay capítulo número cuatro, Seba, por ahí hay un capítulo... Que no estés olvidando de contarnos qué pasó en el encuentro de la Red Nacional De Medios Alternativos eh, No, no, mira, en este preciso Momento me está molestando el productor Siempre eh, lo... eh, Chivo Javier Mechunan. Chivo Mechulán mono, mono querido, ahí está el mono, podría venir a darnos Su testimonio sobre que incorporó Algo a su espalda algo A ver, monito, acércate ratito nada, El mono es tímido, solamente está para las cámaras Ahora él es actor, así que Nada de mal. teléfono Este, el mono es el que va subiendo eh, y va manteniendo el face cuando hacemos le enredando aquí este el face de radio pueblo no así es bueno eh, decíamos y, y tocaba ahora en la próxima eh, la próxima entrevista hoy es un día muy particular porque hoy 22 este de agosto se cumple un nuevo aniversario de la tristemente célebre eh, masacre de Trelew, no Eh, eh, en, más en el contexto me parece que se que se está viviendo en el país de retroceso decíamos que la injusticia es una de las eh, de los tópicos digamos por los que hemos atravesado en este en este programa en cada una de las entrevistas no en la entrevista del caso Carola solano en la entrevista obviamente sobre la liberación de chocolate eh, por la imputación que mencionaba eh Martín Olivera a los trabajadores del Tabacal y ahora eh, eh, la entrevista va a ser referida justamente a ese a ese gran a esa a ese gran hecho, ¿no? Eh, que conmocionó al país, que fue la masacre de Trelew. Y para ello estamos en contacto con Daniel De Santis, eh, propiamente el mejor historiador de, del PRTR en argentina militante a su vez del PRTR, y también eh, partícipe no este testigo digamos de lo que fue la fuga del penal del penal de trelegua así que eh, no hay me parece persona más eh, eh, de, de Rausen, sí no hay persona eh, más propia para realizar una entrevista sobre este hecho como Daniel de Santis. Eh, Daniel, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, eh, muy bien. de Acá estamos en Buenos Aires, este, escuchando. ¿Cómo es tu nombre? Perdona que no, no, no reparé. Eh, Sebastián. Sebastián. Seba ah, Sebastián, el que nos conocemos. Exactamente, sí. Gran abrazo, Sebastián. Un abrazo, muy, un abrazo. Muy, muy bien me han recibido en tu casa. Gracias, gracias. Eh, ¿Nos podrías contar eh, cómo, bueno, cómo sucedió cómo se dio y qué, qué, qué contexto había eh, cuando eh, esta, esta, como él decía, triste, célebre, tristemente célebre masacre de Trelew? Sí, como no. Eh, una aclaración solamente que eh, yo soy testigo de la época. Claro. No estaba en Rawson ni en Trelew, sino estaba en La Plata la ciudad donde bueno, viví muchos años y milité ahí. Pero bueno, sí, éramos yo era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y como tal viví intensamente todo esos esos hechos. Eh, brevemente para ubicar el, el, el, las circunstancias en la que se dio la masacre, debemos decir que en 1969 se habían producido dos hechos que, que bisagra o que cambiaron el curso de la historia argentina, como fueron el cordobazo en mayo de ese año y el rosariazo en septiembre. Estos dos hechos, estos dos grandes levantamientos populares, evidentemente, eh, el inicio de una ofensiva popular en contra de las distintas eh, dictaduras, en, en contra de los distintos gobiernos fraudulentos que se sucedían desde 1955. Pero ya que mencioné esa fecha, es bueno aclarar que ya no se trataba solo de la lucha por el retorno de Perón, que había sido derrocado Eh, en ese año, sino que comenzaba a abrirse paso en la lucha por la transformación socialista de la sociedad entonces eh, eh, estos dos hechos le dieron gran eh, empuje, una gran base social una gran base política de masas a, a varias a dos decenas de organizaciones revolucionarias que se estaban gestando en ese momento en la Argentina, cinco de ellas de dimensión nacional. Así fue que en el año 69 y en el año 1970 irrumpen activamente estas organizaciones, pero también en forma conjunta eh, y, y, y, y tirando juntas, no como dos hechos separados, el sindicalismo de clase el cristianismo de la liberación los cristianos por el socialismo las ligas agrarias bueno, distintas formas de organización y lucha política, sindical y social de los trabajadores y el conjunto del pueblo argentino es decir que se produce una ofensiva general revolucionaria en contra de la dictadura instalada en 1966, cuyo primer mmm, dictador fue Onganía, había sido relevado por, bueno, justamente el Cordobazo y el Rosaliaso dieron por tierra por, eh, con Onganía y habían puesto en el gobierno a este, un interino que ni vale la pena nombrar, pero el hombre fuerte comenzó a ser el dictador Lanús el jefe del ejército entonces como esta ofensiva era indetenible este Lanús el dictador Lanús eh, consideró inteligentemente o sabiamente de que el auge revolucionario era imparable sin el concurso del, de Perón y del peronismo burgués y burocrático porque digamos que el peronismo obrero y revolucionario, era parte constitutiva, parte importantísima de ese auge revolucionario. Entonces, eh, eh, Lanús se denominó Gran Acuerdo Nacional a esta propuesta, cuyo núcleo era el llamado Elecciones, y en el cual debía participar el peronismo, y Perón, porque ya se habían intentado otras formas de estabilización del sistema capitalista, pero habían fracasado. Eh, en los años siguientes, al 69, 70, 71, y el mismo año 72, proseguía eh, intensamente la lucha obrera popular revolucionaria, y eso había hecho que un gran número de militantes, de combatientes y de dirigentes de las organizaciones revolucionarias estuvieran presos varios centenares de presos y la dictadura consideró que por la peligrosidad para ellos digamos y la fortaleza para el pueblo digo consideró que eh, era necesario ubicarlos en una cárcel de máxima seguridad y que mejor que llevarlos al medio de la, de la patagonia Eh, alejado de todas las grandes ciudades y con pocas vías de comunicación. Pero el el preso político, y sobre todo el preso político, lo que primero piensa cuando llega a la cárcel es cómo escaparse. Fue así que los principales dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de montoneros eh, presos en la cárcel de Rawson comenzaron a idear distintas formas de fugarse, primero cavando un largo túnel muy dificultoso porque apenas este, cavaban un poco empezaba a brotar agua este, bueno, finalmente se decidió realizar una operación eh, rompiendo la lógica ...porque la lógica de una fuga es que los presos se fuguen, este, digamos, de afuera, de adentro hacia afuera... ...bueno, acá hubo una combinación entre la fuga de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro... ...para eso se ideó este, un plan que contaba con, este, bueno, que, había, que se necesitaba un avión, primero se pensó comprar, alquilar un avión pero bueno era dejaba muchas señales, era muy complicado esto también se había pensado en cavar tatuceras, que eran este bueno una refugios en el medio de la estepa patagónica, esta idea eh, una idea basada en una utilización que tenían los tupamaros que que bueno se escondían en, en, en dentro de la ciudad en lo que ellos le llamaban las estatueras. Y hasta que finalmente tomó forma este plan que consistía en tomar el penal desde adentro, eh, se planificó durante meses y meses al milímetro, en el cual participaron gran cantidad de, de compañeros presos en esta en estos preparativos, lo que habla de la fidelidad a las ideas revolucionarias y además a los principios del... El trabajo clandestino eh, al este aguardar el secreto a ser muy celosos con la tarea Bueno, entonces se fueron planificando todos los movimientos que consistían en una seguidilla de to de distintos puestos de las guardias de las centinelas de la de la oficialidad dentro de dentro de la cárcel y simultáneamente. Eh, se estudió la posibilidad de ocupar un avión de línea que hacía el viaje de Buenos Aires a a Comodoro Rivadavia y de regreso con escala en, en Trelew. Se estudió el, también milimétricamente este, esta, eh, los horarios. Entonces, este vuelo coincidía con eh, una hora antes del cambio de guardia. Entonces había que tomar la cárcel, fugarse y llegar al aeropuerto de treleu antes de las 7 de la tarde. Bueno, y así fue que con que el 15 de agosto se decidió eh, poner en práctica el plan de fuga. Ese día, vamos a aclarar, porque se han dicho cosas que no son verdad, de que... Tosco, Agustín Tosco, el gran dirigente, perdón, que ¿Sí Agustín Tosco, sí, ¿Sí? Bien. Eh, Agustín Tosco, el gran dirigente obrero y revolucionario de Córdoba y de todo el país, que también estaba preso, eh, habría dicho de que a él lo sacaban las masas o que él se debía a las masas. Bueno, esto no es verdad, está muy alejado de, de la realidad, Eh, una comisión integrada por Mario Roberto Santu santucho, Enrique Gorriarán y Marcos Osatinsky eh, fueron a hablar en el recreo, en la cárcel con Tosco eh, y le dijeron, bueno, de que eh, le informaron de, de la fuga y que por supuesto que si él quería fugar tenía un lugar pero que ellos comprendían la situación distinta en la que él... ...se encontraba por ser un dirigente... ...público de masa de un sindicato... ...Agustín lo que hizo... ...cuando le dijeron esto... ...se, se puso en cuclillas... Eh, ...en actitud pensativa... Eh, ...y bueno... Y se, ...cuando se incorporó... ...dijo ¿y yo qué tengo que hacer? ...es decir que... Eh, ...él no se, no se fugó... ...porque no convenía... Desde, punto, ...desde ningún punto de vista... ...pero colaboró con lo que le pidieron... ...los compañeros que era que controlara eh, el orden en los pabellones eh, de los presos comunes y Agustín Tosco hizo, es, hizo eso e hizo mucho más porque jugó un papel fundamental en este posteriormente a la fuga para mantener eh, en alto la moral y eh, la firmeza de los compañeros luego de eh, bueno, del fracaso de la fuga y de la la masacre de los compañeros que no habían podido llegar a Chile Bueno, estábamos entonces diciendo que Los compañeros eh, tomaron sin ningún inconveniente La cárcel desde adentro Pero hubo un inconveniente eh, Que no entraron los camión, las camiones una camioneta y dos camiones para transportarlos Solamente entró un, un Ford Falcon Conducido por Carlos Goldenberg y en ese Falcon subieron los seis miembros del Comando Unificado. Y ustedes observen la serenidad, la frialdad eh, de los dirigentes que a 200 metros hay un puesto de, de gendarmería, a también a dos o tres cuadras la base aeronobal de, de Trelew con 2.000 efectivos, y los compañeros en lugar de salir rápidamente hacia el aeropuerto, se dedicaron varios minutos a buscar a los camiones hasta que finalmente decidieron dirigirse al aeropuerto. Y los compañeros que tenían, el resto de los compañeros que tenían tomado la cárcel, eh, eh, en lugar de considerar que ya habían fracasado y volverse a las celdas, llamaron eh, a la remisería de la zona y vinieron cuatro autos en los que emprendieron el camino hacia el aeropuerto, pero con la mala fortuna de que uno de los remises, uno de los autos eh, que habían llamado, tenía desperfectos y marchaba a poca velocidad, lo que retra re retrasó la marcha de los 19 compañeros restantes y... Eh, Y llegaron tarde, bueno cuando llega el primer contingente de los primeros seis compañeros eh, los encargados de tomar el avión no lo habían hecho, el avión ya estaba carreteando se estaba yendo, entonces ahí este Enrique Gorriarán y Fernando Baánarvaggia, narvaja que estaba eh, digamos con un uniforme de oficial del ejército se dirigieron a la torre de control, tomaron la torre de control y eh, dieron la orden de que eh, le dijeron al avión de que de que había una bomba que tenía que regresar. El avión regresó, los seis compañeros eh, subieron al avión, lo ocuparon, esperaron durante 10 o 15 minutos al resto de los compañeros y al no llegar emprendieron vuelo hacia... Hacia, hacia Chile, y lograron fugarse. Los 19 que venían en los remises que habían alquilado, eh, llegaron tarde, eh, se dieron cuenta que el avión ya había partido, intentaron tomar un segundo avión, pero este que estaba ya descendiendo fue informado por la torre de control de la base Eh, naval de, de Trelew y el avión eh, remontó vuelo por lo tanto los compañeros tomaron el pequeño aeropuerto de Trelew y este bueno el, el aeropuerto fue rodeado por fuerzas de la marina eh, entonces llegaron eh, también el periodismo eh, y un juez que hizo de bueno de, de negociador y de garante de la vida de los compañeros que finalmente luego de realizar una conferencia de prensa que fue muy difundida, eh, se entregaron y fueron remitidos, eh, detenidos a la base de Treu. Se entregaron con la garantía, o por lo menos con la promesa, de que iba a ser respetada sus vidas. Este, también en la cárcel, los compañeros, en una tensión muy grande, negociaron eh, la rendición y, y la entrega del digamos, del control de la, de la cárcel. Este hecho eh, tuvo una enorme repercusión política en todo el país, en todas las esferas, en la población, en los partidos políticos, en las fuerzas armadas, en la iglesia, en las distintas esferas del poder. Fue un hecho muy conmocionante que golpeó duramente a la dictadura, Y este se ve que no encontraron mejor forma de digamos, de, de, de asimilar el golpe recibido que eh, expresarlo a través de la furia del odio, eh, bueno eh, masacrando a los compañeros una semana después de la fuga que habían sido durante esa semana maltratados habían sido ovejados los compañeros, a la madrugada eh, varios oficiales de la, de la base, de la marina, eh, sacaron a los compañeros de las celdas y los comenzaron a matar, este, bueno, primero en conjunto, a disparar ráfagas de ametralladoras y después se dedicaron a rematar uno por uno a, a todos los compañeros A todas las compañeras De los 19 16 murieron este, No todos en el acto Algunos murieron posteriormente Por falta de atención Y hubo tres sobrevivientes O sea que 16 murieron asesinados Masacrados Y otros 3 eh, compañeros sobrevivieron eh, Al conocerse la noticia La indignación popular fue muy grande el golpe político a la dictadura demoledor y este hecho tuvo su digamos su contraparte en la cuestión política, en lo que hace a la política por el cual ya la, a la dictadura no le quedó ningún margen político y encarriló el proceso este del gran acuerdo nacional hacia las elecciones. Digamos que eh, Perón Eh, que era el principal este, eh, el, el elemento principal para que esto llegara a buen término eh, entró en la propuesta del anuncio del Gran Acuerdo Nacional pero obviamente Perón era un hombre defensor del capitalismo pero inteligente entonces se presentó en las negociaciones como un líder revolucionario logrando aglutinar a su alrededor a un gran frente eh, político se llamó, llamó el frejuri, donde estaba todo el peronismo burgués y burocrático eh, del desarrollismo, bueno otros sectores la democracia cristiana, otros sectores de la política argentina, pero también y esto es este, el hecho más este, lamentable desde el punto de vista de la estrategia revolucionaria que logró también eh, incorporar a gran parte del peronismo obrero y revolucionario, en particular a la FARC y a los montoneros que habían participado en forma conjunta con el ejército revolucionario del pueblo en la fuga de, de la cárcel. Bueno, esta, este, han pasado 44 años y todos los años hay decenas y decenas de actos, de homenaje de entrevistas, de reportajes, de declaraciones, de manifiestos, lo que habla de la tremenda repercusión, habla de la enorme importancia de estos hechos y que todavía hoy son fuente para que las fuerzas y los militantes que no hemos bajado la bandera, que seguimos luchando por los mismos ideales con que por los que cayeron y lucharon nuestros compañeros y nuestras compañeras nos dan este, un apoyo, un, un espaldazo, nos dan aire para proseguir la lucha en estos momentos muy difíciles cuando tenemos un gobierno nacional de ultraderecha porque el que haya sido elegido a través de la democracia burguesa no quiere decir que no sea un gobierno de la derecha y un gobierno de los sectores más concentrados de la economía O un gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos Entonces, los hechos de treleu la memoria de nuestros compañeros y compañeras Nos fortalece en la continuidad de la lucha Totalmente, totalmente La verdad que, eh, eh, nada, ha sido una... Eh, un, un relato eh, profundísimo y bueno nos sentimos este muy agraciados y gustosos de poder haber realizado este contacto eh, no, no no nos cabe la menor duda de que de que iba a ser verdaderamente aleccionador respecto de la importancia que tiene eh, ese hecho político para para la historia de nuestro país eh, agradecemos entonces el contacto y, y bueno y Y, y nuevamente participamos, nos solidarizamos y participamos de la conmemoración de este evento político Bueno, muchísimas gracias por haberme llamado para que, para que porque uno agradece de que le den un lugar para poder expresarse en este día tan sentido por todos nosotros y además compañeros como ustedes que hemos compartido dos o tres jornadas cuando estuve... Allá, este, creo que fue a fin del año pasado, principio de este año, y bueno, este volveremos allá y jugaremos otro partidito de fútbol ah. este, con, con todos los compañeros que me traje un gran recuerdo de todos ustedes. Un gran abrazo para vos, Sebastián, para, el, para Javier que me llamó, y bueno, y para toda la gente que conocí, para todas las jujeñas y todos los jujeños. Muchísimas gracias, un gran abrazo también Y bueno, ya estaremos en contacto Un abrazo, chao chao Ahí pasaba Daniel Dizantes Nos relatando La verdad que como decía Seba Un Un relato magistral Eh, yo iba a decir muy buena entrevista Pero ni siquiera tuvimos No le hicimos ni ninguna pregunta Porque sí. dijo todo lo, eh, todo lo que teníamos para preguntarle En realidad vos llega? te dormiste eh, Claro, no, a, además no. no podés decir eso Porque yo no. quiero denunciar a la audiencia De que vos te dormiste Son muy basura, lo digo al aire Son una basura este, Estaba escuchando la entrevista Toda completa Sí, y pues solamente tengo una foto que indica y lo contrario. Ya se aprovecharon para decir que estaba durmiendo no estaba durmiendo. Es más, todos los compañeros de la RNMA tienen una no. foto que indica exactamente <ríe> lo contrario. Este, pero bueno, muy eh, muy interesante el relato, muy profundo, ¿no? La verdad una una excelente contextualización. Eh, como como decía, aquí no, nos dejó sin sin posibles preguntas porque eh, la verdad se, se dijo todo, ¿no? Lo dijo todo y lo dijo además Eh, enrolándolo Con la realidad actual Algo verdaderamente importante eh, Pero ya nos estamos quedando Sin absolutamente Así tiempo, es. ¿no es cierto? Así es, quedan un minuto Y yo quiero decir que no estaba durmiendo de nuevo Bueno este Panchito, ponele un rorró a David Y el resto Nos vamos despidiendo Hasta el próximo el redando los lunes En nuestro caso, y mañana El Próximo en que van a ser los compañeros de la reunión. Así se ¿sí? puede poner un tema que se llama Tu Toanquelito soy yo para despedirnos. Gracias. Hasta el lunes. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes 10 a 12 horas por Radio La las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, emitiendo en las mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar.